tal? Aquí estamos, ¿cómo estás? Buena semana. Buena semana hubiera sido ayer, hoy es martes ya. Tenemos los días desordenados. Casi digo primeros de junio. Jajajaja. <ríe> me encuentro andando en bicicleta en la tarde está raspada, está vieja la bicicleta, pero anda que va a ser una tarde como esta, muy buenas tardes una tarde como esta, Álvarez, ¿qué tal? 93.5, hola Carlos Bonano, me quedo una hora, ¿sí? ¿Me acompañás? Vamos con Pedro Guerra. Ni triste ni alegre, ni mucho ni poco, ni débil ni fuerte, ni cuerdo ni loco. Aquel para disco del 97. Para quien no me quiere, para quien me quiere. Pedro Guerra. No quiere. Ni diablo ni duende ni falto ni sobra, ni frío ni fiebre, ni nuevo. Me hacen daño, los dolores me dan miedo Y me tengo que morder la lengua para no decir Te quiero ni triste, ni alegre, ni mucho, ni poco Ni débil, ni fuerte, ni cuerdo, ni loco Para quien me quiere, para quien no me quiere Para quien me quiere, para quien no me quiere Y mantengo el equilibrio cuando no me caigo al suelo Y me tienen que empujar a golpes para que diga Te quiero, ni diablo, ni duende, ni falto, ni sobro, ni frío, ni fiebre, ni nuevo, ni Lo que importa y lo que no me importa ya lo cuentan mis canciones ni triste, ni alegre, ni mucho, ni poco ni Lo que importa y lo que no importa ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que importa y lo que no importa? Para que no me quieren Los titulares dicen una cosa la vida real dice otra Para que me quieren Para que no me quieren Se emperran en que nos importen determinadas cosas Para que no me quieren Y parece que lo lograran, ¿eh? Por lo que se ve por lo que se ve en las calles. Dejemos que cante un poco más Pedro. viste que hay cantantes que siguen su carrera, pero para uno de alguna manera se cristalizaron en una época, ¿no? Para mí es mi caso. Pero Guerra siguió haciendo discos más o menos hasta el 2010. Lo hemos seguido, pero hay algo clavado en este tan cerca de mí. Del año 97, Pedro Guerra. Por aquello de que la calle cambió su trayecto y hoy vuelve. El puente no alcanza, el río es estrecho, la lluvia es la trampa, la lluvia es ese puro. Camino deprisa, ni busco, ni encuentro, ni paso, ni paso. no más distintas son días sin verte y la calle cambió la señal, su trayecto y hoy los vuelve lados, los trenes nos talgia ser que piensa en o sea en cristiano cambió de mano techo de menos de menos de menos espacio vacío me gusta el verso y no tiene nada que ver con nada, pero tenía ganas de hablar de cómo cambia la sociedad. Algo tan obvio, ¿no? Pero que en en el mirar ser de los tiempos no están tan claros, no no no, no se nota tanto hasta que de repente volvés a la voz de alguien de otra época, de alguien ya vivido, de alguien de otra década y realmente el descalce es importante. Claro, ese alguien no es cualquier alguien, es Julio Cortázar, pero los de ahora teníamos no en el año 70 porque no lo viví, pero sí en los años 90, por ejemplo, por poner una fecha, más proximidad con esa riqueza verbal. No estoy hablando de hablar floridamente, estoy hablando de densidad de palabras y de existencia de conceptos, ¿no? Me da la sensación, puedo equivocarme, de que el lenguaje coloquial y público de hoy es absolutamente simplificado. Eh y eso habla de lo que somos, evidentemente nos empobrece. Así que quería escuchar a Julio Cortázar pensar, porque se echa en falta escuchar pensar. Pasaron 40 años de las líneas que vamos a escuchar hoy. Es mucho tiempo. Creo que son varias etapas varias eras culturales atrás, pero cómo nos quitaron de alguna manera o de todas las maneras la posibilidad de la riqueza del pensamiento. Aunque estés absolutamente en contra de lo que diga Cortázar, es difícil estar en contra de lo que dice Cortázar no porque no puedas estar de acuerdo con eso, sino por la manera de envolverlo, por la periferia Besa de su discurso. Bueno, un escritor ni más ni menos y uno de los mejores del siglo 20 en la lengua castellana. Vamos a escuchar a Cortázar. Vamos a volvernos a meter en un verbo pasado, en una manera de hablar de otra época que ahora sí nos parece de otra época. Y personalmente me molesta eso que el descalce de época se note tanto que esta época sea tan banal que esta época esté tan trabajadamente superficial fuego cortázar vamos yo cortázar eh creo que sería muy interesante para el público mexicano hablar de un tema del que usted se ha ocupado con mucha frecuencia el dilema eh escritor lector usted ha hablado con frecuencia escritores pasivos y escritores, de, perdón, de lectores pasivos y lectores eh activos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, yo sigo creyendo que la literatura no es una actividad como esas calles en donde los automóviles solo pueden ir en un sentido, es decir, del del escritor al lector. Eh uh, me parece que en el siglo XIX el, el romanticismo tendió a considerar al al creador como una especie de pequeño dios y a los lectores como los fieles que debían eh, recibir el mensaje de pequeño dios. Esa es un poco la idea un tanto mesiánica que tenían hombres como Victor Hugo o como Shelley. Eh nuestro tiempo ha visto destruirse afortunadamente muchas de esas ilusiones y a mí me parece que actualmente entre el autor y sus lectores hay o en todo caso puede haber una una dialéctica, una dinámica muy fecunda. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado con un malentendido, no se trata de escribir para ciertos lectores, porque entonces se puede caer fácilmente en un tipo de literatura didáctica que por lo menos a mí me es completamente ajena o extranjera. No, pero se trata de escribir con la suficiente apertura para que el lector esté ya un poco en el libro de alguna manera, eh esté sea parte del libro. Tengo una responsabilidad como lector en lo que está leyendo. Eso usted sabe bien, usted lo acaba de citar, fue lo que yo traté de hacer en El Rajuela. Fue a partir de ese momento en que me pareció que el lector que a mí me interesaba era el que yo llamé lector cómplice eh no en el sentido de que obligadamente fuera un lector a quien le gustara mi libro, muy al contrario, podía ser también el lector que lo tirase por la ventana, cosa que a mí me hubiera parecido perfectamente bien si él hubiera encontrado que ese libro no coincidía con sus motivaciones. Julio Cortázar hablando de, de su de metier, que eh, la noción de lector pasivo de ese señor de sus concepciones pasivo asimila eh, no cuenta para mí y en la de su praxis no pueda haber escrito o seguir escribiendo y fundamentalmente desde su tiempo, desde su época. Eh, qué encontramos hoy en la manera de hablar de los medios, por ejemplo, de de la sociedad, digamos, ¿no? Encontramos un lenguaje técnico en los profesionales y escuchamos un lenguaje coloquial que cada vez se regodea más en la vulgaridad y le gusta y lo que queda en el medio no tiene otra opción que sentirse atraído hacia esos dos imanes gigantescos hacia lo técnico, cada vez más pulido, cada vez más emvasado en un rasgo de tratar de resultar atractivo, fácil y divertido y lo coloquial tratando de ser cada vez más sucio, más divertido, también más grotesco las épocas. Y da en una en una línea ideológica, política o en una causa, sino eh, se siente como Y mira dónde caímos, respecto, eh. ideología, política, causa, individuos que están implicados, que están concernidos por ese proceso histórico en el ¿Y, y mira dónde Hitler, caímos, eh? al voleo. directores en general. Pero bueno, se trata de Julio Cortázar. Julio Cortázar de distintas maneras nos va a acompañar en una tarde como esta. Julio Cortázar, estoy tentado a decir pasado en limpio, pero no es el caso. Julio Cortázar como lente, como excusa, como piedra de reflejo en el vasto mundo del lenguaje. Julio Cortázar versionado y musicalizado por Juan Cedrón. Cidus. Esa era la nostalgia de Cortázar en París y eso era el nombre del disco del cuarteto Cadrón. De una tirada absolutamente baja. A una hora fuera porque una vez lo exhumó una película, yo te diría que lo hubiéramos olvidado. choche belga es en Francia que de la manera más natural y espontánea escriben para sectores muy populares de de población y y le dan una buena literatura, no se puede negar eso, pero de allí a convertir eso en una práctica deliberada, no. Volverá a sonar el jazz en esa entrevista de una televisión que no es ni argentina ni francesa se da el mundo y el jazz. Y nosotros simples testigos de un tiempo de nubes sin fronteras, entremezclado entre el ayer y el incomprobable hoy. Porque un cuento fantástico no se puede programar y el nivel en que se va a mover ese cuento y el tipo de lector a quien va a interesar, eso no se puede programar hay una especie de fatalidad, el el cuento es hoy no importa escrito, la biografía es escrita, y luego los lectores aparecen. Importa sí, sí. la mecánica de la obra. determinados estratos. En ese sentido le diré que yo he tenido experiencias muy hermosas con la publicación de esta última novela mía, el libro de Manuel. Cuando se publicó yo estaba en Buenos Aires porque era un libro tan comprometido ideológicamente que yo tenía que estar ahí, como era lógico. No no podía escribirlo en Francia y quedarme lejos sabía que asumir una responsabilidad de tipo personal y allí tuve una experiencia extraordinaria que fue ver ver pasar ese libro de las librerías a los quioscos el libro fue distribuido por el editor en las librerías de Buenos Aires pero una semana después eh hubo una especie de de presión popular de ciertos sectores que en general no leen ese tipo de literatura y y los los concesionarios de los quioscos no sé cómo funciona eso lo pidieron y el libro estaba al lado de los periódicos y las revistas de la semana un Golpe de bananón Cedrón Y secuaces Atravesados por un descalce de tiempo Cortázar Cedrón el presente musica La mecánica que te representa se empobrece Cortázar, Cedrón, la música El presente, el pasado El tiempo inmaterial de los discos tat cedron yeah. le pive la jamam mon labdera y en ja le gutto que la quisier amor en sul l'amor so su ferida dibuxamos tantas resolea compagürets tan conian no dimo vuelta manzana con la mantra silvando fuera para que la rumia del alma censadiera con su linda perla esecilo lo y lo, y lo creo fundamentalmente que no no soy un escritor profesional, es decir, que nunca he tenido objetivos de escritor. Los libros me han llegado porque en determinados momentos sentía la necesidad de escribirlos y se han ido acumulando. Pero dicho eso, es evidente que en la actualidad soy como como tú lo dices un un escritor muy leído tanto en América Latina como en Europa. Y entonces ahí sí, ahí sí hay un objetivo que yo puedo cumplir, que ya no tiene nada que ver con la literatura misma, porque en ese plano yo sigo considerándome un aficionado que escribe cuando cuando le da la gana, pero sí hay un objetivo que yo puedo cumplir y que forma parte de mi compromiso como latinoamericano con la causa de nuestros pueblos. Sería sería culpable, me sentiría profundamente culpable sí teniendo la posibilidad de hacer llegar con una facilidad que otros no tienen todo tipo de mensajes, todo tipo de ideas e incluso todo tipo de acciones yo no lo hiciera. Eso eh, si yo me refugiara en en en una torre de marfil, si me limitara a ser un escritor por mi placer de ser escritor Entonces no cumpliría con mi deber, no cumpliría con eso que hemos calificado de compromiso. ¿Cuándo será el momento en el que el tiempo en el que transitas deja de ser tu tiempo y se transforma en el tiempo de los otros? Dicho por ejemplo definitivo, hagan como que lo sientan. A dar a ver. Cada uno somos tan del siglo 20 que apretamos cualquier play y respirás el verano con su olor a duraznos y caminás de noche mi pequeño fantasma silencioso por ese Buenos Aires por ese siempre mismo Buenos Aires estraniolla que nublshul cuando la semilla y el yar en la cabeza Para beber tu vino negro a medianoche y estarán io las esquinas por almacén en dormir milones donde el perfume de la hierba tiembla en la piel del aire estarán io tu voz Tu caminar Cuando será que tu presente se convierte en un ayer que no vuelve más Comprender que su esta siempre esa con un bolsillo donde a cada enredo La mano Okay, que, que arrastrar en determinada momento, esquina, en determinado santo y seña, en determinado modismo, mano infatigable y un determinado color de colectivo que recuerda sus muertos pero no en los otros sus del sur el porque ellos si sí están en el presente y amargo y las voces y amigos usándose con otro me duele un tiempo amargo es lleno de a los perros ni desgracia la gasa ocupada convicción de que volver es vano comprender que un mar es mar que un mar que las muertes se visten de en distancia para llegar de poco lenta interminable como una melodía que se resuelve el fin en humo de silencio estranío ese cantor nunca se perdía en el campo y el cielo Cuando usas así como si algo como un suvenir y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta como me duele estar tan lejos de tu cariño Y tu llavíos, extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Cortázar hablaba de una nostalgia que se encerró en un tango, nosotros hablamos de tiempos que te van superando en la cotidiana voracidad del del presente donde el presente va tomando otras caras, otros rostros y sobre todo otros ritmos. Que un señor lo lo sientan en una en una silla en un estudio de grabación y y hay un gran silencio y luego sale una voz así como como de la nada, una una voz que que parece ya muerta y y del otro lado habrá un día un, un señor que comprará el disco y lo escuchara en su casa y y será un poco también como como si él estuviera muerto cuando lo escucha. Pedro Asnar. Metiéndose él sí en el universo Cortázar en la obra de Cortázar en aquel texto El perseguidor. Haciendo la música. Asnar, Cortázar, Charlie Parker. Narcos está searching Charlie Parker el tiempo. Narcos un disco azul. El tiempo. Baterías electrónicas que tocan. El tiempo. with God. poemas Esta noche buscando tu boca en otra boca, casi creyéndolo porque así de ciego es este río que me tira en mujer y me sumerge entre sus párpados. Qué tristeza nadar al fin de la orilla del sopor, sabiendo que el placer es ese esclavo innoble que acepta las monedas falsas, las circula sonriendo olvidada pureza como quisiera rescatar ese dolor de Buenos Aires esa espera sin pausas sin esperanza solo en mi casa abierta sobre el puerto otra vez empezar a quererte otra vez encontrarte en el café de la mañana sin que tanta cosa irrenunciable hubiera sucedido ...y no tener que acordarme de este olvido que sube para nada... ...para borrar del pizarrón tus muñequitos... ...y no dejarme más... ...que una ventana sin estrellas. Oh, Otro de Cortázar... Antes, después de Cortázar, como los juegos al llanto, como la sombra a la columna, el perfume dibuja el jazmín, el amante precede al amor, como la caricia a la mano. El amor sobrevive al amante, pero es inevitablemente, aunque no haya huella ni presagio. Aunque no haya huella ni presagio, como la caricia a la mano, el perfume dibuja el jazmín, El amante precede al amor, pero inevitablemente el amor sobrevive al amante, como los juegos al llanto, como la sombra a la columna. galicia a la mano aunque no haya huella ni presagio el amante precede al amor el perfume dibuja el jazmín como los juegos al llanto como la sombra de la columna el amor sobrevive al amante pero inevitablemente asar Canada Dry Sé que me acordaré de un cielo raso donde las manchas de humedad eran un gato, un número, una mano cortada. Sé que me acordaré del ruido de un bater en alguna habitación lejana de hotel. Su triste catarata de bolsillo, su inevitable recurrencia. Serás por siempre imán de imágenes, las más turbias y vanas me traerás con el gesto que en la caliente oscuridad del cuarto era encender los cigarrillos de Lartá. La Ver asomar nuestros desnudos cuerpos flanco a flanco, las más pequeñas turbias cosas. Una uña lastimada que te dolía tanto el triste rito de ir a lavarte y volver las servidumbres. solo compartimos los bares y las calles antes de amarnos contra tres espejos qué más podrá darme tu recuerdo pero yo sé guardar y usar lo triste y lo barato en el mismo bolsillo donde llevo esta vida vida que ilustrará las biografías ve pequeño fantasma el baño está ahí al lado yo fumaré esperándote empezaremos otra vez El cielo raso dibuja un gato, un número, una mano cortada. La ceremonia recurrente Julio Cortázar El animal totémico con sus uñas de luz Los objetos que juntan la oscuridad debajo de la cama El ritmo misterioso de tu respiración La sombra de tu sudor Dibujada en el olfato El día ya inminentemente Entonces me enderezo Todavía batido por las aguas del sueño. Vuelvo de un continente a media ciego, donde también estabas tú, pero eras otra. Y cuando te consulto con la boca y los dedos recorro el horizonte de tus flancos, dulcemente te enojas, quieres seguir durmiendo, me dices bruto y tonto. Te debates riendo, no te dejas tomar, pero ya es tarde. Un fuego de piel y de azabache en la figura del sueño el animal totémico a los pies de la hoguera con sus uñas de luz y sus alas de almizcle y después despertamos y es domingo y es febrero Julio Cortázar Poemas Suelto Julio Cortázar riéndose del tiempo como siempre. Julio Cortázar respondiendo por qué somos tan banales. Aunque le daría risa seguro. Es siempre medianoche. Julio Cortázar. Vivimos en una onda oscuridad Cedrón Lo mismo de llorar Conreír La cuarteto. noche por el campo Y la ciudad Porque no hay mediodía Por aquí En medianoche siempre Donde uno va Pa' que encender la luz Si al fin total Lo mismo de estar vivo hem morir donde tan ayer donde veran hoy va a que sirve el corazon como antes jamas en la oscuridad que en esos momentos y yo un tiempo de sol y de luz Para vivir en la piel, para cantar las canciones del norte, oh, un sur, se abrían como manos, un día a mitad, cómo fue posible en la noche, fuera de golpe la muerte, fuera la brujina, fuera el sudor y el gemido. Eh no que hoy en joya verí grande en los ojos la esperanza bella aquí ni ti andón poderao clava en las sepuelas ya suelta la amedia rienda en la ciudad no habrá más medianoche aquí Volvera el claro tiempo de vivir Basta un ya de ayer Dale rienda al hoy Cancha libre al corazón Dale despertar de tu oscuridad En tus manos está el sol man el comienzo de nuestro siglo esa necesidad de venir a europa para completar una educación intelectual incluso una educación sentimental formaba parte de los muchos espejismos y de las muchas colonizaciones mentales de américa latina con respecto al resto del mundo eh en nuestros días eh sabemos bien que las cosas han cambiado y de qué manera Porque por un lado hay un factor positivo. Yo tengo la impresión de que en conjunto los los jóvenes en América Latina se preocupan mucho menos que sus padres y sus abuelos con respecto a ese famoso viaje mítico a Europa. Se preocupa cada vez más. El mismo. río se borró. Mi amor, en el filo de tus aguas te amo. Caranchos. Pensaba Cortázar en los 70 comiendose en mis ojos un sal Le escribía Cortázar en algún momento musicalizaba a Cedrón Que Noe con máscara de sombra te hacen andar que han hecho del rosal y del clavel flores de cementerio y de hospital como fue posible que la noche... Cuando de golpe la muerte fuera el husillado fuera el llorar y el gemido un mano frío jo a verir grande los ojos la esperanza vela, gine, un pellakin que no tiendo podero clavalen la sepulcra Soltala a media rienda en la ciudad No habrá más medianoche aquí Volverá el claro tiempo de vivir La esperanza cabalgando un potro se va a cedrón Vuelve ese dron Nos quedaremos solos Y será ya de noche Nos quedaremos solos mi alma y mi silencio y estar a la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas yo diré ya es muy tarde no me contestarán ni mis guantes ni el peine solamente Tu olor, tu perfume olvidado Como una carta puesta boca abajo En la mesa se lo ha llevado Desde wiki samba se so joa se mo triste joa Morde una manzana o mare un cigarrillo viendo bajar los cuernos de la noche en medusa su viento cada col porre vientos y velo donde duermen en tus eno quemado por la luna Y diré, ya es de noche, y estaremos un día cuarento con muebles, José Misa. Con el lore ganillero que remonta en la esquina sus títeres de luna. Ora lo mi mio povero celo java de ser mi qui samba se so java se mo tristesse java e justo corazón la canta el que se queda la canta el que se queda para cuidar la casa ¿Los próximos tiempos y los futuros descalces del de lenguaje y de qué contiene un lenguaje? Claro que sos mi camarada, porque sos más o siempre más. Hay la ruta en común. El horizonte dibujado con lápiz de esperanza, hay la amargura del fracaso, a la hora en que los sueños no se mienten y hay que paliar de nuevo el carbón del mañana. Que son mi camarada, porque son y la que dice no te equivocaste, podís así está bien. Vamos y por qué en voces si en eh esa palabra es una la entadísima necesaria palabra. Ay, cama encamarada y encamaranda y en randa tu perfume en mis brazos tu arca enclavo al lado de la mía tema de Cedrón musicalizando a Cortázar. Vamos. empezar antes, ¿no? Para que quede entero. ¿no? Desnuda se entregó cuando mi voz buscó su piel bajo la luna. Y huivando hacia el alba, y dando corriendo amando así Tan Si Cuánto faltará para que nos descalzas del, del, del lenguaje, prohíban el erotismo el o por lo menos miren mal el erotismo. Oh, puro encuentro de sed y de soledad, boca que bebe un agua de más. Pero el amor es combate que no da cuerda él, lucha de fiebres de fuego y de hiel. Tus labios me buscan me quema de nuda te tomé bajo esa luz que nos dio su miel pensando en no, el inicio del encuentro fuego de un aliento que matando nos enra de flores fuego de amor nunca morirá el placer de perder al encontrar y el de mujer grito azul cuando un beso le hacen vivir y en mi pencho el estallar de un rosal para tu jardín desnuda se entregó cuando mi voz busto su piel bajo la luz mm, no. esperemos que falte mucho para que expresiones como estas sean borradas y mejor que no llegue nunca, ¿no? Pero me parece que va a llegar. La policía del pensamiento no descansa. el placer de perder en contemplar miel de mujer demos suponer que el cuerpo va a volver a ser un objeto de ocultamiento en mi pecho, el estajar de un rosal para tu jardín de nunca se entregó cuando mi voz sus piel pa por la luz gracias al tata cedrón y basta nos vamos nos vamos nos fuimos nos iremos tiempos tiempos tiempos la tarde que para nosotros se está terminando un beso si llegaste hasta acá eh un apretón de manos una palmada en la espalda te es terrimos a broso un agradecimiento me robaron la cartera y el carné te es terrimos a broso Vieron las tarifas del oeste. Mañana todo indica que volvemos. La gente idiota intentando qué hacer este mismo sabroso. A Club de Radio por Internet. A una niña no llegaba a 10. A la maravillosa frecuencia modulada en la 93.5. Por Álvarez en la provincia de Santa Fe. Con la repetición de la noche de 0 a 1. Agradecerte la atención, la escucha, la oreja, la sensibilidad si hubiera sido posible si lo hubiéramos logrado desde aquí. Soy Carlos Banano. Mañana estoy de vuelta a las 3. Gracias. Estamos los siento cables abriéndose atrás. Policía dando palo y gas De terrimo sabroso ya Sembrando miedo en toda la ciudad De terrimo sabroso Aunque si ves los ojos vas a vomitar De terrimo sabroso Están pegando abajo y no quieres gritar El poder o ganas entre la verdad Está la bolsa negra cerrando la llave Está una madre llorando sí. que cocinar Está un viejo borracho tirado en la calle